¿Ha escuchado a alguien decir que no importa en qué creemos, con tal de que seamos sinceros? ¿Sabía usted que muchas guerras se han librado a nombre de la religión? Hay quienes consideran que el cristianismo es simplemente una de muchas religiones. ¿Es verdad eso? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta lo que la Palabra de Dios enseña y por qué el cristianismo bíblico es mucho más que una religión entre muchas. Con ustedes el doctor David Jeremiah para introducir el mensaje de hoy. Una clase diferente de religión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva edición de Momento Decisivo. Nos entusiasma esta nueva serie que estamos desarrollando aquí durante este mes de noviembre. Esta serie se titula En busca del Salvador. Todavía tenemos muchos días por delante, pero hoy vamos a hablar del tema Una clase diferente de religión. Hablaremos de eso hoy y también el lunes, aquí, en Momento Decisivo. Si usted todavía no tiene un ejemplar de la guía de estudio que acompaña esta serie, permítame decirle cómo ordenar su ejemplar. Póngase en contacto con Momento Decisivo por teléfono, email o visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Las ventajas de tener su propio ejemplar es poder volver a repasar las lecciones que ya hemos considerado. Y seguir a la par por el resto de los temas en este mes. De nuevo, el título del recurso es En Busca del Salvador. Está disponible aquí en Momento Decisivo. Espero que usted ordene su ejemplar. Bien, empecemos nuestra consideración del tema Una Clase Diferente de Religión al abrir nuestras Biblias el día de hoy. Tenemos un Salvador viviente que nos ha dado un libro viviente llamado la Biblia. El uno es la palabra de Dios encarnada y el otro es la palabra de Dios por escrito. Así que, abra la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Hoy quiero hablarles de una clase diferente de religión. Es imposible andar por la vida sin que alguien le pregunte a uno en cuanto a la religión. Antes de que se le prohibiera... Solíamos responder a esa pregunta en solicitudes en algún lugar en donde buscábamos trabajo, o en instituciones educativas en donde pensábamos asistir. Brota en la conversación casual, y con frecuencia es asunto que investigan los que hacen encuestas. Así que, ¿qué dice usted cuando alguien le pregunta, ¿cuál es tu religión? Alguien lo dijo de esta manera. Los antiguos griegos nos decían que seamos moderados al conocer nuestras inclinaciones, Los romanos nos decían que seamos fuertes al ordenar nuestras vidas. El budismo nos dice que nos desilusionemos, aniquilando nuestra conciencia. El hinduismo nos dice que seamos absorbidos al fusionar nuestras almas. El islamismo nos dice que seamos sumisos al sujetar nuestra voluntad. El agnosticismo nos dice que estemos en paz, ignorando nuestras dudas. El moralismo nos dice que seamos buenos al cumplir nuestras obligaciones. Solo el Evangelio nos dice que seamos libres al reconocer nuestro fracaso. El cristianismo es la única fe cuyo fundador nos dice que traigamos no nuestra obra, sino nuestra necesidad. El cristianismo es una relación personal. Cuando la gente me pregunta cuál es mi religión, les digo que tengo una relación personal con Dios por Jesucristo. Al abrir la Biblia hoy, al Evangelio de Marcos y continuar nuestro estudio del más corto de los Evangelios, el primero de ellos, hallaremos a nuestro Señor lidiando con la cuestión de religión. Y, en verdad, Él pone a la religión de cabeza. Aquí, ante nosotros, tenemos unas cuantas cosas contraintuitivas que Jesús trajo al debate cuando surgió este asunto. Primero, Jesús no vino para los santos, sino para los pecadores. En el versículo 13 del capítulo 12 nos dice que Jesús después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Como ya lo hemos dicho, se trata del mar de Galilea. Jesús está en una ciudad llamada Capernaum, probablemente alojado en la casa de Pedro. La Biblia dice que Jesús salió al mar. Y se nos dice que dondequiera que Él iba, tenía que bregar con las multitudes y las multitudes venían a Él. La Biblia dice que en esta ocasión, cuando se fue al mar de Galilea, Vinieron las multitudes y Jesús les enseñaba. Él no hizo ningún milagro. Ellos vinieron para ver sus milagros. Y cuando llegaron allá, Él les enseñaba. Jesús no les enseñaba como los rabinos que habían inventado sus propios crayones de sus tradiciones hechas por el hombre y habían garabateado sobre todo el muro de la palabra de Dios. Jesús les enseñaba simplemente de la palabra de Dios que Él tenía en ese tiempo. Les enseñaba... En el versículo 14 tenemos el llamamiento de Leví. Marcos nos dice que cuando Jesús se dirigía al mar de Galilea, vino a este hombre llamado Leví. Las escrituras nos dicen que era hijo de Alfeo. No sabemos mucho en cuanto a su familia, pero en el capítulo 3 de Marcos se nos dice que Jacobo también era hijo de Alfeo. Y si es el mismo Alfeo, entonces Mateo y Jacobo, hijos de Alfeo, eran hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, eran hermanos. Y Pedro y Andrés eran hermanos. Lo que quiere decir que seis de los doce discípulos eran hermanos. Y todo eso en cuanto a trabajar con la familia, ¿verdad? La Biblia nos dice que Leví también era conocido como Mateo. Así que Leví y Mateo es el mismo nombre. Mateo es el que escribió el evangelio que lleva su nombre. Marcos nos dice algo interesante en cuanto a Leví. Era un publicano o cobrador de impuestos. E incluso sin retroceder a la información de trasfondo de ese periodo del tiempo en la historia, tenemos una actitud negativa en cuanto a Leví. Era un cobrador de impuestos. Leví vivía en Capernaum y probablemente conocía a Pedro. Con toda probabilidad, en muchas ocasiones, Pedro había pasado por el lugar donde Leví cobraba impuestos. Debido a que los publicanos trabajaban para el gobierno romano y cobraban impuestos, los judíos los consideraban traidores y pillos. De hecho, si examinan las Escrituras tres veces entre los versículos 15 y 17, tenemos la frase publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Como si todos fueran un solo grupo. Ambos grupos, los publicanos o cobradores de impuestos y los pecadores, representaban a quienes la comunidad judía santurrona marginaba. Los cobradores de impuestos eran parias por razones políticas y éticas. Los pecadores eran parias por razones religiosas y de culto. El versículo 15 nos dice que en Capernaum había muchos publicanos y pecadores. A los cobradores de impuestos de los días de Jesús se les conocía por extorsionar dinero de los judíos de su propio pueblo. Así es como esto funcionaba. El gobierno romano fijaba una cuota para los impuestos que ellos cobrarían en el lugar por el que eran responsables. Entonces ellos tomaban esa cuota y la aumentaban. Y se embolsaban la diferencia entre lo que cobraban y lo que tenían que pagarle al gobierno. Extorsionaban dinero del pueblo judío. Y por esa razón, los judíos los detestaban. Leí que el judío que cobraba impuestos quedaba descalificado como juez o testigo en un tribunal. Era expulsado de la sinagoga. Era causa de desgracia de su familia. De hecho, si un cobrador de impuestos tocaba alguna cosa en su casa, de inmediato, esa cosa era considerada impura. Si usted piensa que miramos mal al departamento de impuestos, escuchen esto. Los judíos tenían prohibido recibir dinero e incluso recibir regalos de los cobradores de impuestos, puesto que los ingresos de los impuestos se consideraba robo. Y este... es el más grande testimonio de la actitud de la gente hacia los cobradores de impuestos. El desprecio de los judíos a los cobradores de impuestos se epitomiza en el dictamen de que los judíos podían mentirles a los cobradores de impuestos con impunidad. Así que uno podía mentirles y no recibir ningún castigo porque los detestaban. Esta es la pregunta. ¿Por qué, incluso por sentido común, ¿Jesús llama a Leví para que sea uno de sus discípulos? La verdad es que Jesús se especializaba en rechazados. Sea que se trate de Leví o Pedro, María Magdalena o Juan Marcos, Jesús ve el potencial para crecimiento espiritual en aquellos en quienes nosotros no podemos verlo. Una de las más grandes esculturas de Miguel Ángel es la de María sosteniendo a su hijo después de que ha sido bajado de la cruz. Se le llama la pietá. Y verla es una experiencia cabruma. Pero la leyenda detrás de la piedra es incluso más inspiradora. Temprano en su carrera, Miguel Ángel era demasiado pobre como para comprar mármol para sus esculturas. Tenía que conformarse con lo que sea que otros escultores rechazaban o arruinaban. Así que vio este pedazo de mármol y dijo que podía ver la figura dentro, esperando para que su cincel la liberara, llevándola a su casa. Esculpió las figuras de María y Jesús que vio mentalmente y así produjo uno de los milagros de la creación artística de un pedazo de mármol rechazado. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha asombrado por qué Jesús lo salvara y le llamara? ¿Alguna vez ha pensado que usted era la persona más improbable que Él jamás pudiera haber usado para hacer algo que tiene que ver con la redención? ¡Qué descubrimiento gozoso! En la primera parte de este pasaje es ver que Jesús se especializa en rechazados. Que Él llama a pecadores a servirle. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús llamó a Leví, Él se levantó de inmediato y le siguió. Y nunca miró hacia atrás. Jacobo y Juan, Pedro y Andrés habían dejado la empresa de pesca de su familia, a lo cual podrían volver. Pero cuando Mateo dejó el empleo en el gobierno romano y renunció a su trabajo, nunca Podría volver. Tomó la decisión valiente de seguir a Jesús ese día. Quemó sus puentes atrás. Recuerdo haber leído en alguna ocasión de un cierto hombre famoso que tenía el hábito de ir a dar largas caminatas por el campo. Y cuando llegaba a un arroyo que era demasiado ancho como para cruzarlo fácilmente, lo primero que hacía era lanzar su abrigo al otro lado. Se aseguraba, primero que nada, de que no había vuelto atrás. tomaba la decisión de cruzarlo y se aseguraba de que se iba a aferrar a ella Mateo fue el discípulo a quien Jesús llamó para que le sirviera y que apostó a eso todo lo que era de todos los discípulos fue el que más dejó por cierto se ha dicho que Mateo lo dejó todo excepto una cosa conservó su pluma más tarde en su vida usó la pluma para anotar no solo la actividad de Jesús como Marcos lo hizo sino también la enseñanza de Jesús en el libro que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. Y en ese libro están las enseñanzas de Jesús como el Sermón del Monte y muchas parábolas y todas las cosas que Jesús dijo. Mateo dejó su empleo, pero consiguió uno mejor, que tuvo mucha mayor influencia de la que jamás podía haberse imaginado. ¿Cuántos saben que Dios nunca nos quita nada excepto a fin de poder darnos algo mejor? Que él toma lo que uno piensa que es grandioso, que dejamos, y da algo que es realmente grandioso. Eso es lo que él hizo por Mateo. Por cierto, la Biblia dice que Mateo se levantó y siguió a Jesús. La palabra seguir que aparece en este pasaje se usa en los evangelios solo para referirse a los discípulos de Jesús. Seguir es lo que hace un discípulo. Y no es una palabra que significa solamente seguir. seguir enseñanzas o tener un apego emocional a Jesús. Alguien pudiera decir ¿a quién sigues tú? Y usted pudiera decir yo sigo a Billy Graham o a cualquier otro predicador, pero usted realmente no lo sigue. Usted sigue sus enseñanzas. Eso no es lo que esto quiere decir aquí. Esto quiere decir que cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, Mateo se levantó, dejó la mesa a la cual había estado sentado y nunca volvió atrás. Siguió a Jesús A donde quiera que Jesús iba Él iba Le siguió Por cierto Amigos y amigas Eso es lo que Jesús nos llama a todos a hacer Él nos llama a seguirle Porque seguir es un acto de riesgo Y es costoso Es algo que uno hace No algo que se piensa O algo en lo que se cree Cuando seguimos a Jesús Nos ponemos en fila detrás de Él Y a donde va Él Nosotros vamos El llamamiento de Levín Ahora, en segundo lugar, tenemos la celebración en la casa de Leví. Esto es interesante. Dice en el versículo 15, Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Cuando Leví se convirtió en discípulo del Señor Jesús, lo primero que hizo, evidentemente, después de haberse convertido en seguidor del Señor, es que le dijo a Jesús... Y a sus discípulos, quisiera que vengan a mi casa. Voy a invitar a unos cuantos de mis amigos. Quiero que los conozcan. Y la Biblia dice que invitó a publicanos y pecadores. No sabemos cuántos hubo, pero la Biblia dice que había muchos. Y a Mateo debe haberle estado yendo bastante bien como representante del gobierno de Roma porque tenía una casa grande, lo suficiente, como para que muchos publicanos y pecadores se reunieran para una fiesta. Y Jesús fue a esta ocasión festiva con sus discípulos y con estos marginados. Ahí está, cenando en la casa del pecador más famoso de Capernaum, Levi, el cobrador de impuestos. Es interesante que hay pocos actos que sean más expresivos de compañerismo que participar en una comida. Quiero decir, cuando uno come con alguien, por lo general ese alguien es amigo, o por lo menos algo mejor que un conocido. De hecho, ¿sabían ustedes que la palabra compañero es una palabra que se compone de dos palabras de latín, com, que quiere decir con, y panis, que quiere decir pan? Un compañero es alguien con quien se comparte el pan, alguien con quien uno se siente cómodo lo suficiente como para comer juntos. Esto era especialmente cierto en tiempo de Jesús cuando Él estaba aquí, porque las comidas lo eran todo. Me temo, ¿Qué hemos perdido eso en nuestra cultura actual? En nuestra casa, en donde solo quedamos mi esposa y yo, cuando llego a casa no es qué vamos a comer, sino a dónde vamos a ir a comer. Y eso es cierto de muchos. Así son las cosas en nuestra cultura. Pero en ese día, la gente se reunía alrededor de la mesa y tenían compañerismo. Y si uno invitaba a alguien a una comida, eso quiere decir que ambos estaban en la misma onda. Usted estaba tratando de tener algo en comunión con aquellas personas. Así que Jesús está aquí compartiendo el pan con pecadores y los marginados en la casa de Mateo. En un libro que se titula Una comida con Jesús, leí que Jesús pasaba su tiempo comiendo y bebiendo. Muchas veces era un fiestero. Eso me suelta algo demasiado fuerte, pero eso es lo que dice este escritor. Luego dice, pero la estrategia misionera de Jesús era una comida prolongada. que se extendía a la noche. Él hacía evangelización y discipulado alrededor de la mesa, con algo de pescado asado, algo de pan y una jarra de vino. Más adelante dice, ¿cómo completarías esta frase? El Hijo del Hombre ha venido. Hay tres maneras en que el Nuevo Testamento completa esa frase. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es una. La otra está en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero, ¿saben cuál es la tercera? Está en Lucas 7,34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y usted se pregunta: ¿y a qué viene todo eso? Las dos primeras tienen que ver con el propósito del Señor, y la tercera tiene que ver con su método: vino para servir, vino para buscar y vino para salvar. ¿Y cómo lo hizo? Vino para comer. Él reunió a la gente alrededor de la mesa y les habló del mensaje del Evangelio. Por cierto, amigos y amigas, esa es una buena estrategia incluso hoy, ¿verdad? Usted invita a alguien que lo acompaña al templo y después lo lleva a comer y tiene la oportunidad de hablar solo de lo que han oído. Necesitamos volver a implementar la estrategia que Jesús tenía para la evangelización porque era muy buena. Ahora bien, Lo primero que quiero que noten, el primer principio, lo primero que es contraintuitivo en cuanto a Jesús es esto. Jesús vino por los pecadores, no por los santos. ¿Sabe lo que eso significa? Todos estamos en la categoría de aquellos por quienes Jesús vino, porque todos somos pecadores. Yo soy un pecador y usted también que me está oyendo. Y si se ofende por eso, lo lamento. Pero eso es simplemente lo que la palabra de Dios dice. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si usted ha pecado, ¿qué lo hace eso? ¿Eso lo hace un pecador o pecadora? Yo soy un pecador y usted también lo es, pero entusiasmese por eso. Porque por eso Jesús vino por nosotros. Él no vino por los que piensan que no son pecadores. Vino por los que son pecadores. noten lo que sucedió después de que Jesús fue a la reunión bajo el subtítulo de el vino por pecadores y no por los santos tenemos el llamamiento de Leví y tenemos la celebración en la casa de Leví pero noten ahora la crítica de los escribas y fariseos no sé cómo explicarlo pero al parecer los fariseos se metieron a la reunión sin invitación no fueron invitados a la casa de Mateo pero la Biblia dice que estaban ahí Dice que cuando vieron a Jesús comiendo con los publicanos y pecadores, leemos en el versículo 16, Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los escribas eran los custodios de la ley judía, y los fariseos eran los custodios de las tradiciones de los judíos. Los fariseos tenían 613 mandamientos que habían extraído de los escritos de Moisés. Mucho más que los diez mandamientos. ¿Le gustaría tener 613 de ellos? Para los fariseos, un hombre bueno era alguien que nunca tocaba lo que era inmundo, que nunca se asociaba con quienes no eran como ellos. Eran los legalistas y separatistas originales. Los cobradores de impuestos y pecadores eran parias, con quien ninguna persona justa jamás se asociaría. Y ahí estaba Jesús teniendo una reunión con ellos en la casa del principal pecador de la ciudad. Así que hablan con los discípulos de Jesús. Noten que no tuvieron las agallas como para ir y preguntárselo a Jesús. Así que le preguntan a su personal, ¿por qué es que tu dirigente está haciendo esto? Estoy aprendiendo en el Evangelio de Marcos que es mejor no decir nada cuando Jesús está cerca, porque Él siempre lo oye. Jesús en realidad tiene buenos oídos. Dice que Jesús lo oyó, oyó que le decían a sus discípulos, ¿por qué su maestro hace esto?, Y oyó lo que ellos dijeron, así que les dio su respuesta. Al principio parece algo extraño, pero cuando se entiende lo que Jesús está diciendo es profundo. Así es como Jesús respondió. Esta es la conclusión de Jesús, Marcos 2.17. Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Cuando los críticos hablaron con los discípulos para cuestionar la conducta de Jesús, la Biblia dice que Jesús dijo que son los enfermos los que necesitan curación y no los justos. Y Él no estaba diciendo de ninguna manera que los escribas y los fariseos eran justos. Lo que estaba diciendo es que ellos pensaban que eran justos. El comentarista Warren Worsby dice que hay solo tres personas a las que Jesús no puede sanar de su enfermedad espiritual. Una, son los que no saben de Él. La segunda, son los que saben de Él, pero se niegan a confiar en Él. Y la tercera, son los que no admiten que lo necesitan. En esa tercera categoría están todos los escribas y fariseos. Necesitaban a Jesús tanto como los cobradores de impuestos y los pecadores. Simplemente no querían admitirlo. Es interesante que si uno piensa que no es pecador, porque no reconoce que es pecador... automáticamente se pone fuera de la categoría de aquellos por quienes Cristo ha venido. Si usted dice, yo no soy pecador, de inmediato usted ya no es elegible para la salvación, porque Jesús no vino por personas que tienen su propia justicia, porque su propia justicia, según la Biblia, es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Jesús vino por nosotros, los que somos pecadores. Así que si usted es un pecador, Y tiene el valor de reconocerlo bienvenido, porque todos estamos en esa categoría y con eso usted se ha convertido en candidato para la salvación. Uno de los problemas más grandes para que las personas vengan a Cristo es que no reconocen que lo necesitan. Siempre están apuntalando su propia reputación con esto y lo otro y lo demás allá. Cuando tengo la oportunidad de hablar del Evangelio, les hago a las personas esta pregunta. Es una de las preguntas más profundas que jamás uno puede hacerle a alguien. Si tuvieras que comparecer delante de Dios hoy y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías? Ni pueden imaginarse lo que me han dicho las personas. Soy un buen padre. He sido un buen esposo. Vivo una buena vida. Nunca he hecho algo realmente malo. Soy mejor que la mayoría de la gente que conozco. Pienso que tengo una probabilidad. No, no. La única manera en que uno puede llegar al cielo es empezar siendo un pecador. Porque Jesús vino para salvar al pecador. Es un salvador de pecadores. Pero noten, Jesús no está diciendo aquí que los escribas no estuvieran enfermos. Dijo que la persona necesita darse cuenta de su propia enfermedad y que si no lo reconoce, no puede ser sanado. Si usted va a ver al médico esta semana, y espero que no tenga que hacerlo, pero sí va, toma asiento en la sala de espera y nota que la espera es cada vez más larga y si mira alrededor de la sala encontrará que hay muchos que están enfermos. Cuando me reemplazaron las rodillas, fui a ver al médico ortopédico y todos los que estaban ahí tenían algún aparato para ayudarles a moverse, muletas y caminadores entablillados y esos... Miré alrededor y era un salón lleno de personas que necesitaban ayuda. Usted no va a ver al médico a menos que esté enfermo. Y si no sabe que está enfermo, no va a ver al médico. Aprenderemos más en cuanto a por qué... es mucho más significativo que tengamos una relación personal con el Señor Jesucristo el lunes, cuando nos reunamos para el próximo mensaje de momento decisivo. Permítame mencionarle uno de los lugares en donde debe estar si está buscando las respuestas a este y otros asuntos en su vida cristiana. Es en la iglesia, en el Día del Señor. Dios le habla a su pueblo en la asamblea de creyentes y por medio de su Palabra. El Espíritu Santo obra cuando el pueblo de Dios se reúne. Y usted está en un buen lugar cuando asiste a la iglesia, así que asegúrese de asistir a su iglesia este domingo. Hasta la próxima semana. Les habló David Yeremaya. Me encanta tener este programa y participar de estos mensajes. Espero que me acompañe el lunes, cuando continuemos aprendiendo sobre el tema Una clase diferente de religión.